Buenos días a todos la audiencia del canal de Encuentro. Eh, sí, obviamente con mucha preocupación. Eh, el tema de la minoridad realmente y la presencia de, de menores en la noche es una eh, responsabilidad mayúscula a la hora tanto del rol del Estado como el rol de la familia, como el rol de los que prestan servicio a la nocturnidad. Nosotros en ese sentido, eh, desde el área, tenemos el, el pleno contacto con todos los actores y todos los responsables de los establecimientos nocturnos que realizan actividades o eventos. Para jóvenes así que a través a través de esa relación que tenemos individualmente generamos una mesa en conjunto los convocamos a todos que hace mucho tiempo que no pasaba y con todo el espacio de la nocturnidad sigue con mucha con mucho augurio digamos muy buenas y intenciones trabajando este tema tan delicado que bueno, ya venimos del gobierno municipal eh, con esta mirada integral sobre la prevención y la contención de los jóvenes y en este sentido, este área que tiene que ver más con la fiscalización y con, con el ordenamiento de, de la actividad nocturna eh, propiciamos esta mesa que va a dar a generar una agenda de trabajo que digo, generar una agenda de trabajo muy interesante, con una mirada integral también eh, sumándonos al último primer día digo, toda esta... Toda esta mirada que nos que nos eh, eh, diagramó Marcos, el Intendente, todo nuestro equipo de trabajo eh, de las diferentes áreas, tratando de aportar, obviamente, nuestro grano de arena para que esta política de contención hacia la minoridad, hacia los jóvenes, eh, sea con una mirada totalmente, totalmente integral. Y que mejor con que con los actores que prestan el servicio, que también son ciudadanos de Viedema, que también... Eh, son actores muy importantes de la sociedad, que nos conocemos todos y que justamente ellos también están eh, preocupados y ocupados eh, con, con el resguardo de, de sus actividades y la contención de los jóvenes. La idea de poder seguir reuniéndose, vos dijiste que están trabajando en una agenda también, ¿qué nos podés adelantar sobre cuáles son esos temas que se están hablando? ¿O sea, también que se está pensando en reformar ordenanza? Sí, sí, bueno, con la, con la mesa lo que establecimos fue una agenda de trabajo rápidamente Eh, no quedarnos en la foto, en la reunión, sino realmente fue muy positiva, muy positiva en la reunión porque estaban los que todas las personas y los referentes que eh, manejan la actividad nocturna. Entonces, eh, qué mejor que con ellos escribir, reglamentar y adecuar las normas a la fisonomía de Viedma, el crecimiento de nuestra ciudad, de... De, digamos, de, la, de la mutación que, que tuvieron la, lo, los funcionamientos no, no es más hace 20 años atrás que la Viedma de hoy las ordenanzas, muchas de ellas están obsoletas son de mucho, lar, de larga data, digamos eh, y hoy que mejor que sentarnos con los actores tanto ellos que ofrecen el servicio que son los que también de alguna manera custodian a, al público joven y al no tan joven Poder establecer un, un esquema de trabajo en el Consejo Deliberante, sentarnos en el lugar donde, donde en la Casa del Pueblo, en la representación de todos los partidos políticos y de la sociedad, debatirlo ahí, definir algo que no está definido hace o que se viene queriendo definir hace varios años, que que es la, eh, la minoridad, digamos, en presencia de la nocturnidad, es eh, más 16, menos 16, digo, establecer parámetros y límites que también nos permitan cuidar a los jóvenes en el marco del funcionamiento de la actividad nocturna y, bueno, también con una mirada por parte de los actores principales que son los que prestan el servicio con mucha responsabilidad, donde ellos también quieren generar un esquema de preventivo de contención porque, bueno, obviamente son hombres y mujeres de, de Viedma que tienen hijos, que tienen familia, amigos, que los cuales también eh, hacen usufructo de su servicio. Bien, bueno, entonces eh, se continuará trabajando. No sé si hay una fecha próxima. Sí, la próxima instancia, ya estuve reunido con el presidente del Consejo Deliberante, Pedro bichara ...donde cerramos una, una reunión, no tenemos fecha, pero va a ser seguramente la semana que viene... ...con una comisión que establezca de gobierno, digamos, para tratar el tema... ...con los diferentes concejales, llevar a los actores de la nocturnidad también... Eh, ...y en este sentido, eh, obviamente rápidamente resolver una posible modificación... ...o una reglamentación de la ordenanza hoy vigente, que es la 9010... Eh, que hay un, una mesa de normalización de la normalización perdón eh, que va reglamentando la ordenanza que es muy amplia pero bueno que qué mejor que hoy digamos, poder generar este consenso entre el ámbito privado y, y el Estado para generar un cuidado, de algo eh, una medida cualitativa, una ordenanza cualitativa que le venga a dar contención y resguardo a, a los jóvenes y a la actividad nocturna que también logre alguna especie de segmentación. O sea, no es lo mismo tener un chico de 16 años con uno de 40 en un mismo lugar, digo... Eh, generar módulos de preventivos y educativos que también se ofrecieron los privados en, en participar, en, en generar prevención en las escuelas sí. digo, con esta mirada del UPD que también hice eh, impronta que vino generando el municipio bueno nuestro intendente, eh, poder fortalecerlo de este lugar que es realmente el lugar donde eh, nos toca a nosotros resguardar la noche, y nuestros inspectores recorren la noche de viernes todos los fines de semana un gran trabajo que hacen ellos de fiscalización y bueno tener las herramientas para cuidar poder cuidar a nuestros jóvenes también es eh, más que digamos urgente poder resolverlo